Uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es El primer larga duración para esta formación Para atracción, el tema rock and roll Dentro de este Su primer larga duración, Virgen de las tinieblas Y para hablar... De lo que es este nuevo trabajo discográfico Para hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda Tenemos a los cuatro componentes Tenemos a Fonsete a la guitarra, a David al bajo A David rica a la batería Y a Iván a la voz, a Rachaleo, buenas tardes a los cuatro Muy buenas, buenas, buenas tardes eh, Para comenzar, siendo un grupo completamente nuevo explicándonos un poco de dónde surge la historia pues de esta formación Bueno, pues... Esto surge un poco de, pues de unos temas que tenía yo que eran bastante más cañeros que lo que estábamos haciendo con, con Mr. Feeling y, y entonces eh, empecé a, a pensar cómo darle salida y, y tenía también la espina clavada que no había tocado nunca con mi hermano David y, y empezamos a, a formar el, el grupo. Llamamos a, a David Carrica, que se subió al carro y, y luego pues vimos que necesitábamos una voz un poco más cañera que la mía, que es un poco de nenaza, y, y entonces pensamos en, en el impresentable de Iván, que es el, el que tiene la voz tan rota, y dijimos, este este nos, este nos es el que nos hace falta, y se unió también a la nave, y entonces ya dimos por, por terminada la formación. Eh, ¿De dónde surge el nombre de Tracciones? ¿Cómo surge la idea de poner este nombre a la banda? Buah, pues lo de poner un nombre a la banda siempre es una putada y, y estábamos Hicimos una larga lista y, y era el único que le convenció a David Carrica <risa> <risa> eh, ¿Cómo os definiríais en cuanto a estilo musical? Bueno, la verdad que es algo bastante abierto, es, yo, bueno, eh, por decirlo algo que engolase un poco a todo, decimos que es rock rápido y bueno, tiene también claras tendencias de punk y de, y de guiños al, al metal, que es, hemos escuchado los cuatro bastante heavy metal también mm. eh, que, eh, Aparte, eh, ya que viene esa pregunta, eh, ¿qué tipo de música solís escuchar en vuestros ratos libres? Bueno, la verdad que escuchamos un poco aquí de todo Cada uno tenemos un poco más nuestro, nuestra pedrada Pero básicamente yo creo que, que rock duro y, y, y heavy metal Somos muy, por, mi hermano y yo, muy heavies de, de la vieja escuela Pues en plan Judas Priest, Iron Maiden sobre todo Y bueno, Megadeth ne, ne, también <risa> Y bueno, Carrica también Bueno, te, te mola más también el metal igual más nuevo, ¿no? Sí, bueno, eh, todos venimos de, del metal Tanto de los 80, 90 Y bueno, también cosas modernas Pero sí, metal eh, Provenís de grupos completamente diferentes en estilos Veo que hay gente de Mr. Feeling De Sutagard, eh, de Tierra Santa eh, ¿De esto Da más ideas a la hora de compartir eh, de componer las canciones? Eh, sí, bueno, al final Tú cuando haces una canción ¿no? pues En la bajera cada uno aporta... Todo lo que puede y las vivencias de cada uno Tú siempre estás en continua en continuo aprendizaje Entonces, sí, yo sí que creo que, que Cada uno eh, haya tocado Estilos un poco diferentes o tal Al final hace que la canción suene de, de una manera, si en vez de Cualquiera de nosotros cuatro Hubiera otra persona Siempre cambiaría algo en, la, en las canciones, ¿no? Pero como estoy escuchando Veo que es completa, bueno, casi casi Diferente a lo que hacíais anteriormente Es decir, a Mr. Feeling, a Suta Tierra Santa Eh, ¿Eso a qué se debe? ¿Y cómo lo enfocáis? Bueno, eh, nosotros cuando componemos no pensamos Lo que hacemos es no, no tener... Es una frase un poco típica, pero es verdad No tenemos barreras ni, ni complejos a la hora de... De componer Nosotros eh, Uno lleva igual Pues el gen de la canción ¿No? El riff O bueno O una letra tal Y luego entre todos Vamos trabajando Y, y vamos puliendo En el local de ensayo Y al final Pues queda Pues, pues esto Que, que oímos <risa> eh, Hablando ya de lo que es Este primer larga duración Virgen de las tinieblas eh, ¿Cómo fue el proceso De grabación del disco? Rápido <risa> Fue súper rápido O sea Pues sí grabamos, en, en 15 sí. días hicimos 15 todo En 15 días todo la que, aparte, con Iker, con Iker grabar es un lujo, tío. es eh, Al final es, es como uno más del grupo, tío. Te lo, te lo da casi todo hecho, ¿no? Como quien dice. Sí, pero aparte te aporta muchas ideas y, y grabas muy tranquilo. No te, no, te, no te da caña y luego eso, pues a la hora de las mezclas y así, pues el tío se lo curra. Aunque ¿Ya? luego le demos la turra a nosotros bastante, pero... bastante bastante rato, pero... Aparte también tienes que llevar todo bien preparado. En este sí, claro. caso, sabíamos que, te, que no disponíamos de mucho presupuesto ni de mucho tiempo, así que fuimos con... Con todo cerraba el detalle Evidentemente luego se cambian cosas Pero pero fuimos con todo bastante claro eh, ¿Qué queréis expresar a la gente con estos 11 temas? ¿Cómo es la temática de las letras de tracción? Pues sobre todo injusticia, mala hostia Y, y, y mala hostia Sobre todo nada no, pues El mundo está como está que Cada día está más loco La gente... La gente ya pasa de todo, ya no sé, ya, ya ha vivido todo, ya hemos conocido un montón de cosas buenas, un montón de cosas malas, tío, y el tema es ese, pues un poco, a ver, el tema el tema de siempre, que la gente despierte un poco. Eh, veo que también incluís una versión, contarnos un poco sobre ella. Pues la idea fue que nos apetecía hacer una canción en euskera y ninguno somos vascoparlantes, entonces resultaba bastante difícil... Eh, apañar una letra para meterla pues ya rítmicamente en las canciones que, que teníamos hechas. Y entonces pensamos en hacer una versión y caímos en esa, porque ya habíamos tocado varios de aquí en orquestas y demás, y ya está, nos salió fácil. Sí, co como bien un día nos dijo una persona bastante sabia, se, se nos notaba que, que nos había pasado factura el... Todos, todos los años que habíamos pasado haciendo Pachanga entonces pues, bueno, ahí se reflejado en el disco Virgen de las tinieblas, otro de los temas incluidos dentro de lo que es este primer larga duración y además es el eh, tema que da título a lo que es este nuevo trabajo. Hablamos si os parece un poquito de los directos, eh, ¿qué repertorio va a tener tracción o está teniendo ya tracción encima del escenario? ven pues el repertorio básicamente es bueno presentar el CD íntegramente... Y, y luego añadimos eh, un par de temas que tenemos ya tenemos ya varios temas preparados que pues, de cara al siguiente disco y a tenemos a un, un par de temas de t ellos. Para tenemos como cuatro discos ya sí, pero, la que pero tenemos... no vamos a adelantar <ríe> Hay que, hay que guardar hay que guardarse ases en la manga no queremos enseñar muchos de lo que será el siguiente disco pero pero es un par tenemos que meter porque si no se queda demasiado escaso el repertorio al final o sea que dentro de dentro de poco este disco se va a quedar ya obsoleto ¿No? como quien dice hombre ahora es, es un poco heavy no decir eso porque eh, todavía no hemos empezado la gira pero... Pero tampoco, pero... No hemos, no, tampoco lo hemos disfrutado no, no lo hemos defendido tampoco ¿sabes? pero vamos qué ideas hay sí eh, contarnos un poquito es una banda de directo o de estudio de directo. como sois? De directo. Sí, a ver... Somos de directo, somos muy... Director, muy, muy animales en el... En, al final del estudio, sí, lo haces bien, lo haces mal, pero... Eh, lo vios de otra manera, pero el directo es ahí donde... Sí, se la garra y, y aparte es música bastante directa, ¿no? Como, uh -huh. bueno, es una redundancia, pero las canciones son directas y rápidas y cañeras. Yo creo que, que sí, que somos un sí, poco directo. Aparte yo quería decir que... Dilo, dilo. Que no sé, que, que, to, que también aparte de lo, de lo que son las canciones en sí, nos hemos fijado bastante en el, en el aspecto visual de lo que queremos presentar, en este caso el día 14 en, en la sala movie, porque es un aspecto que también nos preocupaba. Entonces no solamente va a ser... Una hora y pico de, de buena música cañera sino también de algo visual que, que yo creo que muchas veces igual los grupos dejan un poco de lado y también tiene importancia para nosotros vamos uh -huh. eh, ya me has cortado la siguiente pregunta hablando ya del festival <risa> del 14 de abril y va a dar eh, que el comienzo de a las 10 de la noche tocáis con romeo, romeo. Eh, vais a presentar todos los temas del disco vais a presentar algún tema suelto más o algún tema del disco siguiente que Sí. lo que tomarremos el repertorio teatro pues las canciones del disco y, y temas de pues sí pues de al final de, de canciones que van a salir en el, en sí. el siguiente ¿verdad? un par más para rellenar un par más lleva ¿no? ya veremos uh -huh. eh, hablando un poquito de la fiesta del sábado eh, qué tal la fiesta con rudy losquieta ¿Qué tal la fiesta en el rockef for rock bar contarnos un poquito qué tal la aceptación hubo que cuánta gente estuvo Pues bien, la verdad que, que estamos contentos, ya, ya fi firmamos algún disco y <ríe> no sí, ya se acercó gente que, que siempre no sabes cómo va a responder la gente hasta que no hasta el día en el que estás, uh -huh. porque además que tampoco, como digo yo, tampoco es que digas, vas a tocar en directo o tal, que el que se acerca es pues vamos, que se agradece bastante desde, desde ese punto de vista, que no le estás ofreciendo nada especial, solo la escucha del CD uh, y, uh. y que se acerquen ahí bueno a adquirir la entrada y el CD pues es muy de agradecer y sí, unos cuantos ya vinieron y la verdad que contentos eh, ¿Hay planes de hacer alguna gira de verano o vais conciertos sueltos? Hombre, la verdad es que al ser un grupo que está empezando es un poco difícil plantear así de principio una, una gira uh -huh. entera con fechas cerradas, pero... Pero bueno, sí, sí que trataremos ya de, de hacer más o menos lo que es un, un bloque de conciertos de presentación del disco y luego esperemos poder poder tener alguna contratación de algún festival más o menos relevante, pero ya te digo que al principio con un primer disco de un grupo que es prácticamente desconocido es un poco difícil plantear una gira así de primeras. Leo por aquí, eh, por el libreto y más sorprendido Que el CD está dedicado a la memoria De Alfonso zarzosa Sí, bueno, eso es que Me voy a suicidar en el concepto De, de presentación <risa> <risa> No, <risa> <risa> no. Nah, eso es que eh, Nuestro padre eso, se murió eh, Bueno, hace bastantes años y, y nos hacía ilusión dedicarle el CD eh, ¿Cómo Componen las canciones Tracción? Primero la música Después las letras, todo junto Vais al estudio y lo hacéis todo junto Uh, uh, no siempre es el mismo proceso es, es más más normal Tal vez primero que esté la música Pero pero también hemos hecho Bastantes canciones partiendo de la letra O no. una melodía que te gusta Y encajas ahí una letra y le buscas unos acordes También Desde luego en el estudio no, al estudio ir con todo Preparado hecho. De los 11 temas que se incluyen personalmente ¿Con cuál os quedaríais ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto Lo habéis compuesto al hacerlo O en el estudio de grabación ¿A grabarlo Bajo la piel bajo la piel. <risa> Bueno, aquí puede haber dudas sí. Cada uno, también cada tema tiene su momento no Algunos igual son más viscerales Otros, o sea, yo qué sé eh, las, las baladas nos gusta mucho También del, del CD <risa> que, que no hay ninguna Pero bueno eh, eh, No sé, a mí igual también Si tengo que elegir una, elegiría bajo la piel a es que mí, pues A mí me sorprendió Cómo quedó y todo y el proceso MR, tío Sí, es que muchas veces igual en el local de ensayo estás haciendo un tema que te parece que, que, que a nivel de composición está de puta madre Pero igual luego cuando llegas al estudio algunos temas suben, mejoran, tienen como una chispa especial Otros se quedan igual, entonces por ejemplo como dice Iván, MR le pasó eso Que era un tema que era más regular y luego en el estudio la verdad se quedó muy guay uh -huh. eh, Es pronto para decirlo, pero ¿qué ha sido en esta corta trayectoria lo mejor y lo peor por ahora de tracción? Lo mejor los directos la sensación con la que nos quedamos después de tocar Y hablando con la gente parece que les gusta Y, y eso es lo que nos gusta Subar la camiseta y acabar descojonados de la voz Y hechos polvo ¿Mm? y Lo peor, los directos también Que, <risa> no, que no hemos hecho muchos tampoco ¿no? y Nos hubiera gustado hacer más No, eh, lo peor, lo, déjame que lo, lo peor, para mí Todo el rollo de, Está guay la parte de componer un disco Juntarte en el local eh, Esto va a la parte romántica y bonita Lo peor es todo lo que viene después de Tienes que eh, buscar una discográfica alguien que crea en el grupo, que te saque el disco, poner pasta, perder dinero. Todo todo el curro que realmente es es bastante desagradable que viene después. Extramusical. Eso es lo peor. Hablando sí. de la discográfica, ¿habéis hecho con eh, sacáis el disco con Malditos récords Sí, sí. sí. Uh -huh. eh, a qué es, bueno, ¿a qué se debe habiendo discográficas que hay aquí, por ejemplo, en Escalera? Bueno, pues con, con, yo conocí a Emilio de, de maldito y, y siempre siempre tuvimos en la cabeza que cuando grabáramos el CD, pues bueno, iba a ser una de las personas a las que se lo íbamos a pasar mmm, sin ningún tipo de expectativa, porque pensábamos que hoy en día nadie iba a apostar por un grupo que empezaba, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que el CD le encantó, le encantó, le pasamos cuatro temas al principio creo, le gustaron, después ya le pasé el, toda la mezcla final. Y, y el tío nada el tío la verdad es que desde el principio ha estado muy emocionado con, con el proyecto y tenemos claro que, que es algo que es <risa> no, tenemos algo que tenemos claro que es una carrera de fondo y que tanto por su parte como por la nuestra tenemos que pelear hasta el final mm -hmm. para sacar esto para adelante dejando un poquito atrás lo que es tracción ¿qué nos podéis contar sobre los futuros planes de vuestros grupos? <risa> bueno, con el, bueno, con los fili vamos, vale, estamos ahora de vacaciones como quien dice Con el 1-2-3, ¿no? Con el 1 2 3, fuego, no Pero bueno, para junio ya tenemos cerrados un par de bolos con en blanco y cableados uh -huh. Empezamos una gira en Madrid con ellos, una gira, una mini gira Hicimos dos bolos en Madrid allí con ellos y la verdad que salió de puta madre Y nos quedamos con las de repetir también y pues han salido dos fechas más en Logroño y aquí Pamplona Sí, que, que, que, que, eh, tres que, me dicen, perdón que, que además vamos a aprovechar eso para hacer un poco como despedida de, de la gira un 2 3 fuego que ha sido la más extensa de nuestra larga trayectoria no, la que esto, sí, aquí gracias a, a Flash eh, hemos tocado pero la hostia todo este año hemos joder, la verdad es que ha sido raro el fin de semana que, que teníamos para pa estar con la cuadrilla por aquí, por, por Pamplona y mm. hemos estado pateándonos toda, casi toda la península su la venga a tocar y eso y vamos queremos hacer por pues, eso una despedida un poco bonita aquí en Pamplona se ha resentido la hostelería al <risas> <risas> faltar estos dos los fines de semana <risas> eh, siguiendo ya y acabando con este, la presentación de este nuevo disco el primer trabajo de tracción eh, ¿dónde podemos encontrarnos el disco? ¿habéis sacado merchandising? ¿cómo se puede contactar con vosotros? pues acá aquí Está Váyate. la página web activa, www.lostracción.com, y ahí está el teléfono con el que puedes contactar con nosotros, el correo también, y los discos están en las tiendas Selkark. También tenemos nosotros para vender Si nos pides Es muy fácil Llegar a un acuerdo Y merchandising Estamos mirando ahora eh, Queremos hacer camisetas Y estamos en ello La verdad Aún no hemos hecho Si alguien tiene oferta Nos puede llamar eh, también Para hacer camisetas Eso es para la, para la presentación del directo En sábado 14 de abril habrá ya Estarán hechas Viva la república Eh Pues esperemos que estén hechas Sí, sí nos gustaría Sí, sí están hechas, sí Habrá CDs para vender camisetas y de todo Y si no, saldremos a tocar sin camiseta <risa> Pues Fonsete, Guitarra, David Bajo, David Carrica Batería, Iván Voz Gracias por aronido Suerte con el disco y que todo vaya bien no, Ha sido un gracias. placer, de verdad, estar aquí nada, A ver si te gusta el disco <risa> Ahora que ya lo tienes Ahora que lo tengo, ¿verdad? <risa> cambando por atrás para vivir lo que niegas a los demás cuántas veces vas a dar para de ti para la gente lo que tiene que sentir cuántas veces cuántas veces